カプラチャーで、夜は、この、ティットド、シェミ、オタボ。え、けど、ティットダー、レアポジションでカプラチャー、ディアディアディア tú Siete, el ojín ocho, lo sobre natura. El capítulo nueve de Baikrat, el c í c u l o uno, está escrito y aconteció en el día octavo. Que llamó m o i s é s a Aro, a sus hijos y a Aro anciano de Israel. b a l l e j í Bayón a Shemini. Shemini, octavo. El concepto de octavo en la t o r á h Tiene un especial certificado, el cual está más allá del concepto que nos da el séptimo o siete. Para que podamos entender, veamos lo siguiente. El séptimo o siete Tiene relación al espiritual dentro del físico. Ahora esta espiritualidad, santidad, está para el bien de los hijos de Dios. Y se llama Shabbat. Dios. Creó el mundo en seis días, pero no fue hasta que nos dio el Shabbat, que así la creación fue completa. De que el Shabbat es en la entrada a su tiempo, a su calendario, su servicio, El s h a b a t es una señal eterna y pacto entre sus hijos y él. Ahora, esta relación con Dios, a saber el s h a b a t el séptimo o siete, cualquier persona puede tener esa relación. Aquí en nuestra caja viven muchas personas que nos visitan y han encontrado una relación con t r o padre a s t a el v e el s a b b a t La e d u c i ó n El concepto de octavo es diferente. ¿Por qué? Porque va más allá que séptimo o siete. Esto es lo espiritual dentro de lo espiritual. El concepto de octavo es misericordia Y no es obtenida a través de obras, porque es un regalo de ración. Podemos hacer solo siete, porque esa es la creación. Hay solo siete días en la semana. Bien. ¿Cuál era la enseñanza de l a porción? El concepto de octavo por primera vez fue introducido en la misma mandamiento de p r i m e r a circuncisión. La circuncisión es llevada a cabo en el octavo día, aún si, si es en Shabbat. ¿Qué es la circuncisión? Es el pacto entre Hashem y sus hijos. Este es un regalo del Shabbat, del Shaddai. De nuestro Padre, todos los p u e b o s Al otro día, el niño es i n c u n c i d a d o y viene a ser parte de nuestro pueblo. Parte del pueblo de Dios. Esto no quiere decir que no sea parte, sino que ahora Es considerado oficialmente parte del pueblo escogido de Dios. Ahora, podemos preguntarnos, s、si、e ñ o me decía, no entendemos y tal vez no debemos de entenderlo porque va más allá de nuestra comprensión. Porque es un asunto De Dios e d es un regalo de j a c e n y, como tal, no tiene edificación. A través de la historia, gente ha estado a favor y contra de la circuncisión. Esto es porque, a través de la historia, gente ha estado a favor y contra la circuncisión. Y otros han estado en contra de la palabra de Dios, de la Torah. El punto es que el hombre nace incircunciso porque circuncisión, la cual representa el concepto octavo, va más allá e r Físicamente, más allá de la creación, es un regalo de Dios, una expresión de su amor y su misericordia. Otra representación del concepto octavo bíblico es una expresión de amor y misericordia por su pueblo. ペン Literalmente、s Liter mente, Significa s e m n a Como todos sabemos。ペンテコテス is e n t a en griego. Como e s c r i t o Y c o n Desde el día que sigue al día de Shabbat, desde el día en que ofrecisteis la cabilla p a r a ofrenda m e s i d a siete semanas cumplidas serán hasta el día séptimo del día de Shabbat. Contareis cincuenta días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a h a s c o b Vallecá 23, 15 y 16. Y también está escrito, de Bein 16, 9, y convocáis en este mismo día Santa Convocación. 全ての仕事は、t r 必要な仕 o をするこ a が d きるかもしれません。で t 私たちの生活は、私たちの生活は、私たちの生活は、私たちの生活は、私たちの生活は、私たちの生活は、私たちの生活は、私たちの生 Lo mismo que l decretos presentes de Dios. La revelación en el Monte Sinaí tomó lugar en el tercer día del tercer mes de e z r o de Egipto, el cual es exactamente cincuenta días después, veces, unos días después del primer peso. Seward h no es siete veces siete o cuarenta nueve y días después del peso. Pero justo un día más allá, c i 50 seward. Este es Sheminin octavo. Sheminin octavo. Podemos solo obtener siete y elevar lo físico al espiritual y solo entonces cuando no podemos seguir adorar nos ayuda a no tener, pero a no poder Subir a los cielos y traer su Torah. Llevó a nuestro Padre purificarse y elevarse l o r 49 días y así recibiéramos su Torah. Llevó la celebración de la revelación de モテスナイ r ォンアットデアモア、プロ、イメゼリコディア、レイラシェル、エパエス、ヤ・エセンシャ、ディエンシャ、ディエンシャ、オタ Solo se refiere a la revelación de Lua Jacobés, Espíritu Santo, que vino sobre los discípulos de Yeshua. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de su voz, estaban todos unánimes, Juntos. La pregunta es, ¿qué hacía un grupo de judíos que y e t e s de Mesías si esta semana y un día más después de Pesa juntos reunidos? No creo que celebraban Pascua buscando huevos de Pascua. No. Están celebrando Shabbat, la entrega natural. Ahora para celebrar Shabbat, ellos debieron haber celebrado p e s a c porque la fecha de la fiesta de Shabbat depende de la fiesta de p e s a c El punto aquí es lo siguiente. De la misma forma, Que en el Monte Sineí, en la entrega de la Torah, la Torah menciona que hubo truenos y relámpagos y el sonido fuerte de Shepard, como está escrito en Esodo, Shemo 19, i 6 Aconteció que al tercer día, Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y de espesa nube sobre el monte, y sonido d e c h o f a r muy fuerte, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El libro de los hechos, capítulo 2, versículo 2, d i c e y de repente vino un estruendo del cielo. En ambos casos, en ambos casos, hubo una revelación del cielo. En una parte la entrega de la Cora y su mandato, y en la otra la v e n i d a de Lujá, con eso. En ambos, は、私たちの愛のために、私たちの愛のために、に、 De nuestra p a l s a es que los Juanín sacerdotes tenían que, tenían que purificarse por siete días antes de poder servir a Dios. Escrito está. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en siete días. Hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por siete días seréis consagrados. Amado, esto, esto era todo lo que p o d í a hacer, y fue solo hasta que Dios les dio el regalo. De coronarse en el sacerdocio hasta el octavo día. Ellos cumplieron con el, con el siete. Tu siete. Y Hashem le s dio el octavo. El e i n octavo. Por eso he llamado esta porción tu siete. e Octavo, de la sobrenatura. Entonces, ¿cómo podemos esperar un regalo de Dios si no hemos hecho nuestra parte, nuestro siete? Un niño es i c o n s i l i a d o al octavo día de nacido. s ó l o después de haber observado el Shabbat, sus siete. Muchos padres experimentaron la revelación en el Sineím s ó l o después de siete semanas de purificación. Fíjense que aún los discípulos de Yeshua recibieron A los dos jueves, siete semanas después de pesar. ¿Qué espera la gente? Ve n medallos, revelaciones, e r e g a l o s d e d i o sin s hacer su parte. Tal vez, pero aún el bebé tiene que esperar y observar el Shabbat para obtener el parto. え、ペイチ。お、け、あかそ、そも、マス、ポロ、ケン、ウェシー、ナシド。お、そも、メゴレス、ケロシ、ヨジ、イガエル。お、そも、メゴレス、ケロロ、シップ、ロス、ベルシュア。ただ、メゴレス、ケロ、コアニ Qué es o que la palabra de Dios, de la t o r a definitivamente nos quiere decir algo aquí. Y ese algo tienes tiene que, que tú buscarlo después que tú hayas hecho tu parte del 7. La otra parte de esta pasión. Lo sobrenatural. La dimensión sobrenatural. Esta otra escena es que nos tiene preparada el Eterno para el día de hoy. Pise la porción. Capítulo 1, versículo、eh, per, capítulo 9, versículo 1. De Bayeká, de en el octavo día, m o s é s llamó a Aaron, a sus hijos y a los dirigentes de Israel. Y dijo a Aaron, toma un becerro para una ofenda r del pecado y un carnero para la Para una ofrenda quemada sin defecto y ofrece dos delante de, de Adonai. Entonces pide al pueblo de Israel, tomen un macho cabrío a para una ofrenda por el pecado y un p e s e j o y un cordero, ambos de un año y sin defecto. パラオンオフェンダーケマラ。イユンウェイユンカネオパラオフェンダーレパス。パラセクフィカルデランテデアロライ。タビンオオフェンダーディグランドメスクラオンセテルオリバ。ポケオイアロライセバアアレセアウテデス。イユータジオ Lo que Moshe había ordenado delante de la tienda de reunión de m i s c a n y toda la comunidad se acercó y se paró delante de Al-Dar. Si observamos con cuidado el comienzo del versículo donde aparece En la palabra octavo podemos sacar valiosas enseñanzas de s t e texto. Desde hace mucho tiempo hemos aprendido que el m o n d o de la bestia es el sueño. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, Nos t r o enseña. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento e l número de hombre. Y su número es 666. También el número si e t e Representa lo natural, como aprendimos hace poco. Por eso la semana tiene e t e día, el recuerdo de la creación de lo natural. Y hoy vamos a recordar, a saber de este estudio, que ocho Cheminé es el número que identifica una, una transcendencia sobre lo natural. Y, y es a esa dimensión sobre natural que el hoy quiere llevarnos Para que sus planes y, y promesas se cumplan en medio de esto. Si nos quedamos en la dimensión del 6, vamos a ver todo como si fuéramos unos simple s animales. Todo completamente plano, sin forma alguna, Las enseñanzas espirituales pasarán de l a r g o por nuestras vidas. Nunca entenderíamos la manera de actuar del Eterno a través de la historia. Si vivimos en la dimensión 7, que era natural, veíamos las cosas Como cualquier ser humano、eh, que la ve, y esa no es la idea. La idea es que veamos las cosas como el eterno las ve en lo sobrenatural. Pero para que, para llegar a esa dimensión del octavo día, el bien nos, ha, nos da Uno consejo en esta pareja. Capítulo el versículo 3 dice entonces dile al pueblo de Israel, tomen macho cabrío para una ofrenda, por el pecado, y un becerro, y un cordero, ambos de un año y sin defecto. Para una ofrenda quemada. La p a r a l l l a de la semana pasada,、eh, hace dos, dos semanas, se estudió los diferentes tipos de ofrenda y a p r e n d í m o s que la ofrenda por el pecado. Corban Hatat es aquella que se presenta por pecado de, la, de palabra y de hecho, o sea, aquellos pecados que hemos cometido físicamente. En cambio, la o f e n d a quemada en Hebreo, o l a es aquella que se presenta por pecado De, de pensamiento que según son mucho más difíciles de erradicar que los pecados de hecho. También está otro tipo de, de ofenda que es la ofenda por la culpa. En el veo, Asham, que se presentan por los pecados de omisión. Cuando sabiendo hacer el bien y no lo hacemos. Cuando a nuestro alrededor suceden cosas que, que nosotros hubiéramos podido evitar que sucediera. Ese es el pecado de a s h l m Lo primero que tenemos que hacer para entrar en, el, en esa dimensión sobrenatural es estar limpio de pecado en todas las formas. Mientras esa limpieza no sea una realidad en nuestra vida, nunca vamos a salir de la monotonía De la monotonía, perdón, de vivir en la dimensión natural. Cuando nos pasamos la vida discutiendo con el Eterno acerca de lo que es pecado y lo que no es. Cuando buscamos todos los p e r t e c t o s Para justificar seguir haciendo eso que tanto nos gusta hacer, pero que sabemos que no es la voluntad del e r o Los resultados que vemos en nuestra vida son e l o m i s m o que vemos en la gente común. La vida abundante Que hoy nos promete no la vamos a ver por ninguna parte, amado. Observaremos y oiremos cómo Dios se mueve en la vida de muchos, a nuestro, alrededor, mientras que en la nuestra no pasa nada. Entonces, e camino, ¿y cómo, cómo hacemos? Ya el Eterno o b e d e i ó todo para que seamos limpios de acuerdo a su voluntad. Así como h a b e n con su inmensa fe en el Señor. じゃあ、ましやんも言うてもらうと、ましや d e 言うと、e しやんも言う El pico d i t u santo está disponible para entrar en todos aquellos que nos arrepentamos en un pecado. Él entrará para llevarnos precisamente a vivir en, en esa dimensión, pero sobre la ciudad, donde vemos La mano del Eterno a cada momento de nuestra vida. Amén. Donde veremos prodigios y m i l a g r o s a nuestro alrededor. Amén. Igual como se veía hace más de o s mil años cuando de r ú a se comenzó a manifestar en la vida de muchos después del famoso soborno. Hoy, ¿por qué no se manifiesta de la misma manera? Porque hoy nos acomodamos a vivir una vida de acuerdo a nuestra c r e e n c i a Decimos obedecer al Eterno, pero e s lo que nos conviene. En lo que creemos que no nos conviene, no le obedecemos. ¿Cuál es el resultado? Una vida vana. Mira, aparentes c r e y e n t e s Viviendo igual como todo el mundo vive. Es interesante lo que está sucediendo hoy día. Que el Señor nos ha llevado a todos a un mismo estatus de vida. Todo confinado en sus casas. El t e r、claro, n o ha creado en o s o t r o s s o m o s una persona diferente. De no mirar al que está arriba como algo diferente al que está abajo. Vemos el rico y el pobre igual. Amado, el que no ha aprendido por esta pandemia no ha vivido nada, no ha aprendido absolutamente nada. Cuando nos damos cuenta que nada pasa, entonces, Nos vamos a buscar otro lugar donde las cosas, si se den como nosotros quisiéramos. No sabiendo que el mal no está en el, en el lugar donde estamos, sino en nosotros mismos. Después de esta pandemia, nuestra vida h A b e r h cambiado. Saquemos lo bueno a este mal que nos aqueja. Seamos diferentes. Porque eso es lo que hacen me ha querido. Con esta pandemia. Que seamos hombres y mujeres diferentes. Esperamos y espero que habremos aprendido algo con este mal que nos aqueja. Siguiendo, ya para finalizar, el versículo 4 dice: Y un g ü e y y un carnero para ofrenda de paz. Para sacrificar delante día del día de hoy. Es el 3 de 1 quiere que cada, que cada vez que nos presentemos delante de él sea para pedirle perdón por o su pecado. También está la s ofrenda s de paz. s h e r a m í n Este tipo de ofrenda se, se, p r e sentaba como quien dice para tener un motivo <risa> de acercarnos al Eterno, para b u c a r s e Y eso lo es que a s í me p e d a e n t r o todos los días, que nos acerquemos a Él para el motivo de Gracias, o su amor es misericordia. De... Porque, porque estar en su presencia es una delicia para nosotros. Si no tienes tiempo de hacerlo durante la semana, tienes la oportunidad de hacerlo, por lo menos e l Shabbat. Y aquí otro motivo. Para que llegues temprano, gentes a la presencia de e i o s Cuando entramos en esa dimensión de servicio e t e r n o cuando nos acercamos a su presencia, no por nosotros, sino por él, entonces sucederá lo que el pasaje nos indica. Porque hoy Adonai se va a aparecer a usted. d p a a ir a hacer? Queremos que Elohim se a p a r e c e a cada momento de nuestra vida. Amén. Él nos muestra el orden para que eso suceda. No podemos inventarnos. No, no, no lo podemos a inventar de otra manera. Porque de ser así, Él nunca va a aparecer en nuestra vida. Para terminar, amados, qué bueno reflexionar en una enseñanza que nos dejó nuestro Rebe, el Maestro Jesús Jamasía, el Mesías, con su vida. 私はお母さんのお母さんのお母さんのお母さんのお母さんのお母さんのお母さんのお母さんのお母さんのお母さんのお母さんのお母さんのお母さんのお母さんのお母さ Y después de el séptimo día que viene, el octavo, se v e n i a ¿Qué nos enseñó, Marcía, a través de esto? Que nosotros damos señal de vida cuando andamos en la dimensión de lo sobrenatural. Que vivir únicamente en lo natural es como estar muerto. La circuncisión, amado, era en el octavo día. Era la señal de lo que nos hacíamos parte, de lo, a, que nos hacía ser parte del pueblo de Israel. Era en el octavo día para mostrarnos que somos un pueblo llamado、si、a vivir en e l s o b r e n a t u r a l Amén. Que el Eterno sea siendo de tanta bendición para nosotros en este Shabbat, para que cuando termine el Shabbat, la bendición continúe y podamos, y podamos seguir viviendo en la dimensión del octavo día. Shabbat Shalom, amados, hijos míos.